Cuentos de hadas españoles Los atrapasueños Érase una vez, en el seno de nuestro mundo Un grupo de criaturas mágicas conocidas como los atrapasueños ¿Alguna vez has tenido un sueño maravilloso En donde cumples tus más profundos deseos Y cuando te despiertas, solo recuerdas pequeños fragmentos Bueno, ese es el trabajo de un atrapasueños Mira, hay uno en acción ahora mismo oh, ¡Oh, cielos! Ariana es preciosa No creo que vaya a fijarse en mí ¡Oh, es tan guapa! ¡Hola, Timmy! ¡Eres adorable! ¡Toma! ¡Esto es para ti! <ríe> ¡Qué bonito sueño, amiguito! No te preocupes Yo me ocuparé de mantener esto sano y salvo Sí, eso es lo que hacen Guardan tus sueños en una botella Lo hacen para evitar que el malvado Magnus Invada esos sueños y los convierta en terribles pesadillas Los años pasaban y los atrapasueños extendían su aura durante las noches Protegiendo los sueños del mundo Hasta que una noche Magnus apareció de nuevo ¡Me encanta esta pesadilla! ¡Es divertidísima! Tranquila, amiguita, estás bien Tenemos un problema Reunámonos todos en la sede esta noche Más tarde, aquella noche, los atrapasueños se reunieron Para debatir sobre posibles formas de evitar que Magnus sembrase el caos Debatieron y discutieron toda la noche intentando encontrar la manera adecuada de vencer a Magnus Tenemos que destruir a Magnus Tiene que haber una manera Mendel tiene razón Necesitamos soluciones ahora Cada noche que Magnus está libre sufren miles de niños El debate continuó y continuó y continuó Oh, esperad Esa persona de ahí es Sonia uno de los seres mágicos más poderosos del universo. Si alguien dispone del ingenio y del poder para idear un plan para detener a Magnus, es ella. Todos los que votéis para elegir, de repente una gran sombra los rodeó a todos y por la habitación tronaron oscuras tormentas. Oyeron un fuerte grito y después se hizo el silencio. La tormenta de sombra se había levantado Y Sonia había desaparecido. Ah. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Sonia ha desaparecido! Magnus se la ha llevado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los atrapasueños se quedaron muy preocupados por lo ocurrido e intentaron encontrar una manera de salvar a Sonia. Mendel utilizó su fuego mágico para encontrar los rastros que hubiese dejado Sonia. Pero lo hizo en vano. Mientras tanto, Magnus tenía a Sonia en su guarida, encerrada en una habitación No puedes ocultarme aquí para siempre Algún día mis atrapasueños vendrán y conseguirán vencerte No, si los atrapo yo primero Pronto me haré con todos los sueños Y jugaré con ellos, todos serán míos <risa> Mientras el malvado Magnus se reía como un loco Sonia ideó un plan brillante para vencerlo Sonia cerró los ojos y envió un mensaje por el aire En forma de pájaro mágico Espero que esto le llegue a alguien a tiempo Antes de que sea tarde El pájaro mágico voló por el cielo nocturno Hacia la casa de un hombre Que estaba dormido Y se adentró en su sueño No era otro que nuestro querido Timmy A quien vimos antes Sí, ahora es todo un grandullón Tiene barba y todo ¡Ah! Por fin puedo ver una película Y relajarme ¡Timmy! ¿Qué? ¿Quién eres tú? No tengo mucho tiempo Me llamo Sonia Soy lo que se conoce como un atrapasueños Y un malvado monstruo me ha capturado Necesito que vayas a la cascada del oeste Y te adentres en ella Al otro lado encontrarás a mi gente Acude a Mendel y dile que tú eres el elegido uh, ¿Qué ha sido eso? ¡Qué extraño! ¿Qué...? ¡Esto es lo mismo que vi en mi sueño! De repente, el atrapasueño se empezó a balancearse al igual que en el sueño. ¡No puede ser! ¡Tengo que encontrar a los atrapasueños ya! Y así, Timmy se abrió camino hasta la cascada y, como le ordenaron, se adentró hasta llegar hasta Mendel. ¡Ah, Timmy! ¿Cómo has llegado aquí? He tenido un sueño y, y, y, y una mujer. ¿Sonia? Sí, me dijo que yo, que, que yo era el elegido. Sí, espera, ¿por qué te estoy contando esto si tú ya lo sabes todo? Ha sido elegido para una importante tarea. El malvado monstruo Magnus ha capturado a Sonia, nuestra líder. Y tenemos que rescatarla y evitar que Magnus siga provocándole pesadillas a todo el mundo Eres nuestra única esperanza Pero, ¿por qué yo? ¿Qué me hace tan especial? Tus sueños, Timmy, dicen mucho sobre las personas y su interior Y tú tienes un alma amable y humilde Por eso te hemos elegido Pero, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Con su báculo mágico, Magnus puede sumergir en un sueño a los atrapasueños en un instante. Solo el elegido puede derrotarlo. Toma, llévate esto. Es un amuleto especial conocido como Spinerak. Manténlo cerca de ti y te protegerá de los ataques de Magnus. Y te ayudará a derrotarlo Solo tienes que decir Spinnerak, ataca! Y entonces, el fuego mágico de Mendel creció frente a ellos ¿Qué es esto? ¡Eso es Magnus! Vuelve a estar al acecho Mientras buscábamos a Sonia, hice un hechizo para rastrear a Magnus Y así encontrarlo cuando apareciera Parece que está atacando a uno de los nuestros. ¡Es alaro! ¡Vamos! Mendel chasqueó los dedos y él y Timmy aparecieron ante Magnus. ¡Oh, mirad quién está aquí! ¡Es Mendel! <ríe> Estaba a punto de capturar a uno, pero ahora voy a conseguir dos atrapasueños. La chica de la suerte me adora, ¿verdad? <ríe> ¡Dime! ¡Dormí! Con un tastillo, Mendel y Alaro cayeron al suelo. ¡Hola, Timmy! Oh, ¿Y qué tenemos aquí? ¡No avances más! ¡Te lo advierto! ¿Qué harás? ¿Me harás daño con ese adorno? Oh, no! ¿Cómo era el hechizo? Spinnerak, a la carga. ¡Oh, no! ¡Oh, duele muchísimo! ¡Oh, no! Uh, Spinnerak, ayúdame! Esta vez te voy a atrapar. ¿Crees que puedes atacarme? ¡Eso es! ¡Spinnerak, ataca! Uh. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? Oh, ¡No! Y así el báculo absorbió todos los poderes de Magnus Aquello lo volvió frágil y débil Y cayó al suelo oh, pero, ¿Pero cómo? Yo soy el elegido Es mi deber el asegurarme de que la gente del mundo Esté libre de criaturas malvadas como tú Los atrapasueños recobraron la conciencia y vieron a Timmy de pie con el báculo flotando a su lado Magnus fue capturado y apresado en la sede de los atrapasueños Y Sonia volvió a su trono, sana y salva Timmy, sabía que había hecho bien al elegirte a ti Nos has salvado a todos y también a los niños Así que tengo algo para ti Aquí tienes tu propio traje si deseas aceptarlo. ¿Significa esto que? Sí. ¿Puedo ser un atrapa? Sí. ¿Todos los atrapasueños interrumpen las frases? Sí. ¡Sí! <risa> Y Así, Timothy Turner se convirtió en el primer humano en formar parte de los atrapasueños para extender su esencia mágica en los sueños de los niños para ayudarles así a tener sueños bonitos todas las noches y para protegerlos de monstruos malvados como Magnus